Sí, cambiando de tema, eh, vamos a charlar un poquito de agroecología. Eh, durante la jornada de hoy eh, hay un ciclo de charlas. Eh, la agroecología en La Pampa eh, y está en comunicación con nosotros el ingeniero agrónomo Carlos Sanzorena. Carlos, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien. Carlos, a ver, contanos. Es hoy a las 19 horas en vivo por Instagram. Hoy a las 19 horas, sí. Como, como lo dijiste, por el Instagram eh, de consultora agroecológica. Sí. Este, es, es la octava charla eh, ya del ciclo, eh, sí. lo, lo iniciamos, digamos, asumimos la modalidad que se puso tan, tan popular ahora con la, con la pandemia, pero bueno, para contar un poco las historias que creíamos en La Pampa no estaban siendo contadas, eh, de, de, bueno, de contar la, la historia de los protagonistas, de la gente que en, en el contexto social y ambiental de, de nuestra provincia este, está iniciando o, o transitando o modificando sus, sus sistemas productivos, digamos, hacia la agroecología. Eh, ¿Hay una larga historia de esto? Eh, ¿Es algo reciente? ¿Hay mucha gente haciendo agroecología acá en La Pampa? Mirá, yo en lo particular, este, nosotros empezamos a, a charlar de estos temas en la Facultad de Agronomía por el año 2004. Mm. Eh, experiencias por ahí productivas, de, de, de, más, más allá de una escala, de una huerta, digamos, que conocemos desde 2011. Mm. Hay, hay algunas experiencias y, y, bueno, en los últimos en La Pampa digamos a nivel nacional el boom digamos, por decirlo así de hace cuatro o cinco años eh, y en la pampa ponele un año o dos años este que empiezan varias de las experiencias que que, que, que presentamos este tienen tienen esa tienen uno o dos años digamos en la en la provincia este, pero muchos... hay digamos sí. hay eh, Yo hacía antes de empezar con el ciclo que fue un poco de lo, la, la, la cuestión de la que me motivó yo contaba 17 productores uh -huh. extensivos no estoy yo estoy yo me dedico más que nada a producción extensiva a ganadera agrícola mixta, eh, tambos eh, contando productos o a sea, campos grandes por decirlo así eh, unas 17 experiencias en funcionamiento antes de iniciar eh, el ciclo digamos el antes de iniciar la pandemia, si quieres eh, Hoy eh, se han sumado mucho, hay, hay, una, hay una generación de, de pandémicos, por decirlo así, que, que, que bueno, gente que está repateándose a la pampa y, y, y bueno, se encuentra que, que acá tiene tierra por su familia o, o, o que se ha puesto a pensar y con este contexto ha ayudado a, a reflexionar sobre ciertos temas y que se deciden a empezar a producir. Eso me Entonces, parece un punto interesante. A... Digo, generalmente, o en estos meses nos preguntamos si algo bueno va a quedar de todo este proceso que estamos atravesando y vos acabás de soltar una línea de que hay gente que se está preguntando por las formas de producir de manera ecológica. Eh, ¿Sostenés que hay gente que, que va a volver a la pampa o que está pensando en producir de otra manera saludable en este caso? Sí, yo creo que hay, hay, hay varios aspectos. Uno individual, digamos, que es esto que yo te digo, que, que de hecho me han contactado y, he, y he estado, eh, nos han contactado en la consultora y, y hemos estado eh, acompañando, haciendo algunos proyectos. De esto, de gente de que, como estábamos en fase 5 también, este, volvía, digamos, a, a, a La Pampa, hacia la cuarentena y ya se quedaba. Eh, y bueno, y, y viendo ahí... Y, por la familia tenía tierra y no sé yo, pidiendo algún pedazo como para empezar a producir. Uh -huh. eso, eso ocurrió es, a nivel individual. Bien. Eh, y a nivel político, eh, yo creo, o social, si querés, político, eh, lo que hay es un, una evidencia, digamos, de que lo que nosotros siempre mantuvimos este es así, digamos, es un delirio que nosotros dependamos de... Un zapallo que se produce a 800 kilómetros, una lechuga que se produce a, a 500 kilómetros. Eh, no podemos producir nuestra comida tan lejos, digamos, no podemos uh -huh. depender de la compra de comida y cosas. Eh, se dio una situación particular, que bueno, el municipio tuvo una, una reacción, digamos, de, de Santa Rosa particularmente, pero otros municipios también, eh, cuando empezamos con la fase 1. ...y había que dar asistencia alimentaria... De, ...de decir, bueno, y ahora hay que comprar acá... ...hay que comprarlo a los productores locales... ...y bueno, eh, no... Hay, ...había mucho menos que lo que debería haber... Eh, ...en este contexto es mucho mejor... ...que la, que la verdura esté a tres kilómetros de tu casa... 500. Eh, cuando vos decís eh, nuevas producciones o gente que está pensando en producir de manera sustentable, ¿a qué te referís específicamente? Te pregunto esto porque nosotros le damos especial atención a bueno, eh, nuevas producciones o producciones alternativas que se están generando aquí en la provincia de La Pampa no no te termino de entender la no pregunta, eh, ¿qué, qué qué es lo que quiere producir la gente o, por, o alimentos te referís alimentos, a, a eso alimentos alimentos alimentos ya sea emprendimientos hortícola uh -huh. eh, frutícola eh, emprendimiento hortícola frutícola eh, que, que, que acompañamos y en general pico eh, eh, leche uh -huh. carne eh, grano lo lo alimentos uh -huh. digamos, no, digamos es el enfoque que que nosotros, digamos, si bien la, la agricultura nos abastece en la historia de la humanidad de energía, alimentos, energía, fibra, otras cosas, digamos, eh, madera, uh -huh. etcétera, eh, bueno, la, el énfasis en esta época está puesto en el, en el alimento, pero también hay gente que está pensando en, a ver, dan, darle mejores condi condiciones en su hacienda, digamos, mejores Mejorar el bienestar animal y a su vez producir eh, madera, digamos. O sea, generar montes que tengan un doble, digamos, lo que serían los sistemas silvopastoriles, digamos. Sí. Eh, pero no, no, no, no, no nada en particular, digamos. Claro. Eh, Carlos, con el tema de la agricultura, eh, se habla mucho, y sobre todo la extensiva, eh, de los rindes de la agroecología comparado con los que usan paquetes tecnológicos eh, y agrotóxicos. Eh, ¿Qué nos puedes decir de eso? Eh, primero que, que, a ver, el, el, el año pasado en La Pampa, yo no sé lo que fue el promedio provincial, pero, pero te puedo asegurar de, de muchos, uno conoce cosechero y conoce uh -huh. productores y te decían no estamos levantando trigos de 300 kilos 500 kilos eh. por ahí si un trigo llegaba a 800 kilos era era una locura y esos son rindes eh, bajos esos son rindes digamos que eh, 300 kilos paga la cosechadora uh. no, es, es para que no quede tirado en el campo el, el eh, digamos, estamos no no no hay una valoración de que estamos recuperando alimentos no solamente que no caiga la semilla para que no me afecte al cultivo siguiente. Ese es el criterio agronómico con el que se cosecharon los trigos de 200, 300 kilos. Claro. Eh, el, digamos, un trigo normal, digamos, tendría que andar en, por arriba de los 2.000, 3.000 kilos en, en nuestra zona, digamos. A ver, el año pasado hubo condiciones eh, eh, particulares de sequía. Ahora, hay gente que gastó para cosechar 4.000 kilos. Eh, claro. Yo te digo, no paga la cosechadora 300, la gente gastó mil kilos para, para, para hacer un trigo de 4.000, digamos, y cosechó 300. Eh, claro. Entonces, a ver, ¿eso qué, qué, qué genera? Un endeudamiento de, de los productores, que lo único que ponen en este sistema es el riesgo, que tienen todos los insumos en dólares y que, y que están a, a merced de las condiciones climáticas que en particular en nuestra provincia eh, son muy muy inestables y rudos, entonces eh, nosotros con, con con sistemas agroecológicos diversos hemos cosechado 800 kilos el año pasado también de de granos digamos no no solo un cereal sino eh, avena centeno vicia eh, y eso y eso fue bueno, eso, eso como semilla pero Pero... Claro, y con un costo de producción muchísimo más bajo, bueno, no claro, a los mil. Muchísimo más bajo no. y, hoy tu y este año tuvimos en esos lotes verdeos eh, todo el año que están, están alimentando eh, anim animales con unas altas cargas mm. eh, a un costo de la mitad de una siembra, digamos. Claro. Sí, sí, Sobre sí. esos lotes tenemos verdeos de invierno implantados y el costo, que fue, digamos es la mitad de lo que hubiera salido solo pasar una sembradora con eso tenemos verdeo que lo están comiendo y hay partes que se van a ir a cosecha lo que a ver es magia no no es magia nosotros digamos, primero lo que hacemos es generar diversidad usar muchas her herramientas digamos no poner una sola especie que si viene un año determinado le, le hace bien y si viene un año determinado otro tipo de año eh, la afecta bueno jugamos con muchas especies, entonces en ese contexto se va a acomodar la especie que, que tenga las condiciones va a expresar, digamos. Su, eh, en ese eh, ejemplo particular ese, era un, era un cultivo que, que estaba destinado a pasto y fue tan malo el año que se cosechó, cosa que es una aberración de lo que estoy diciendo, pero fue así, digamos, como no lo pudimos pastorear porque no tenía volumen de pasto, terminó pasando el tiempo y terminó lográndose una cosecha que, con buenas condiciones, lo que A, a tu respuesta, lo, lo que tengo que, para decir es que uno con muchos insumos puede lograr en determinadas condiciones y en determinados suelos rindes eh, muy altos. Ahora, la foto sale, ese, digamos, uno toma el, el, el suplemento rural de, de un gran diario y te sale los, los rindes top de... de bueno, Los 250.000 250, productores que quedaron en el camino en los últimos 30 años quizás tuvieron buenos rinde o quizás no, digamos. Claro. Y el tema no fue los rindes, digamos. Sí, Entonces, sí, sí, sí, y sí. hoy hay hambre en el mundo y el tema no son los rindes. Digamos. Los rindes se pueden igualar, se pueden superar. Eh, lo que le tenemos que dar es estabilidad. Claro, sustentabilidad. Con la, sí. y, y, y además esto de producir todos los años. Eh, no me sirve sacar un año... 12.000 kilos de maíz hmm. y tres años eh, no. Claro. Y, y ni siquiera tengo vacas para echarle. Sí, sí, sí. Eh, sí. Ma, ma, te digo, le, ayer me llamó un productor con el, que trabajo, con el que trabajo y me dice, hoy cosechó el vecino, cosechó 800 kilos de maíz. Dice, estaba en partes 300 kilos de maíz. Los maíces, digo, en la zona núcleo pueden rendir 15.000 kilos. Hmm. ¿no? En la pampa tendríamos que esperar rendimientos de 6.000, 7.000, 8.000 kilos. Ahora usamos la tecnología. De, del, de los lugares donde eh, producen 15 mm. para sacar 6. Ya estamos ahorrados con la tecnología que usamos, una tecnología apropiada para esta zona. Claro, sí. Te vuelvo al cuento. El productor ayer, un productor cosechó 800 kilos de maíz. Dice, sí. no tiene vaca porque si tuviera vaca le tendría que haber claro. echado las vacas, hubiera ganado más claro. echándole las vacas que cosechando para pagar la cosechadora. Sí, sí, sí, sí. sí se entiende, ¿Se entiende? Sí. digamos, las condiciones, digamos, eh, marginales para la agricultura, la pampa hacen que sea mucho más necesario un enfoque que, que, que se sitúe geográficamente donde está y que use los recursos locales. Claro. ¿Sí? Eh, bien, Carlos, eh, así que de estas cuestiones y de otras, eh, hoy a las 19, eh, en vivo por Instagram, eh, arroba claro. agroecológica. agroecológica. Eh. Sí, vamos a estar hablando con, con Gabriel Lara, Lara mm. que también tiene una quinta acá, también es productor... El productor de una quinta de cinco hectáreas. Gabriel eh, también es productor de Ganguil, y junto con su pareja en 2011 se vinieron a, la, a empezar a hacer agroecología y esa fue una de las primeras. me preguntaba una de las experien primeras experiencias, digamos, de un poco más de tamaño, digamos, eh, que nos permitió dar muchos seminarios, muchos, muchos talleres, mucha eh, difusión. De, de todas estas temáticas y bueno, vamos a estar en un mano a mano con él conversando de todas estas cosas Muy bien Carlos, muchas gracias Muchas gracias a ustedes bien eh, la, pala la palabra de Carlos Anzorena eh, el ingeniero agrónomo, productor también agroecológico aquí en la provincia de La Pampa reitero, hoy miércoles 19 horas en vivo por Instagram el Instagram es consultora agroecológica una charla mano a mano entre Gabriel Lara y Carlos Anzorena 9.46 minutos